Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas, y qué bueno que también usted está con nosotros. Vamos a continuar un poco más sobre la Reforma. Es el momento, en cualquier momento es bueno hablar de esto, ¿verdad? Hablábamos de Lutero y de otros reformadores en sus respectivos países y fechas. Lutero, por ejemplo, el más conocido de todos los reformadores, defendió la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes, la que implica una relación personal y directa del individuo con Dios sin ninguna institución de por medio, tal como afirma el apóstol Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2.5 aseguró que la interpretación de las Sagradas Escrituras no tenía por qué ser exclusiva del clero romano, sino que cualquier creyente podía leer y examinar libremente la Biblia, la Palabra de Dios, para lo cual ésta había, digamos, debía ser traducida a idiomas que todos pudieran entender. También negó otras ideas creadas por el romanismo como la existencia del purgatorio y la obligación del celibato, supuesto celibato, de los sacerdotes romanos. El mismo contrajo matrimonio más tarde con una antigua monja que también se convirtió al cristianismo. De los sacramentos católicos romanos sólo consideró como tal el bautismo y la cena del Señor, rechazando el lo que sigue manteniendo hasta hoy la iglesia papal, que son la confirmación, confesión, matrimonio, extrema unción y el orden sacerdotal. Bueno, Lutero nunca procuró la abolición de la iglesia católica como institución, sino solo la reforma con base en principios apostólicos. El año 1520 señaló su ruptura Decisiva con el catolicismo romano al publicar los tres tratados de la Reforma. El primero, apelación, estaba dirigido a los laicos. En él invitó a los príncipes alemanes para que tomaran la reforma de la Iglesia en sus propias manos, que abolieran los tributos a Roma. el celibato del clero, las misas y, digamos, a los muertos, las peregrinaciones, las órdenes religiosas y otras prácticas e instituciones católicas. En su tratado titulado Cautiverio Babilónico de la Iglesia, apeló al clero exponiendo una teología... sacramental neotestamentaria y la comunión en ambas especies para, digamos, rechazando, desde luego, la transubstanciación y el sacrificio de la misa. En el último, La libertad de un hombre cristiano, así se titulaba, una obra no controversial, explicó la justificación por gracia, en oposición a la supuesta justificación por las obras del romanismo. El 15 de junio de 1520, el Papa León X publicó la bula de excomunión de Lutero, insti, digamos, titulada Exurgi Domine, cuando Lutero la recibió, Se dirigió a las afueras de Wittenberg y la quemó públicamente. Aunque le dieron sesenta días para retractarse, no lo hizo, siendo excomulgado oficialmente. Amén, hermano, ¿verdad? Bueno, es lo que ocurrió con él. La protección que le dispensara el príncipe de Sajonia, Federico el Sabio... preservó la vida de Lutero y le aseguró una audiencia imperial en la dieta de Worms en abril del 1521, en donde una vez más se negó a retractarse sosteniendo que sus libros eran sanos y que a menos que lo pudieran convencer por medio de las sagradas escrituras y la sana razón, No lo haría. Bien, temiendo las acechanzas de sus enemigos, el príncipe le hizo eh, secuestrar por un grupo de servidores y lo instaló en el histórico castillo de Watburgo, en Eysenach, en donde vivió bajo otra identidad. viéndose confrontado con todos los problemas subsiguientes en la Reforma. Allí comenzó su traducción de la Biblia al idioma alemán. En 1525, Lutero se casó con Catalina de Bora, una ex monja que había abandonado el convento seis años antes. En ese mismo año sostuvo la famosa controversia con Erasmo, quien a pesar de compartir muchas de las ideas de él, no estuvo dispuesto a romper con Roma. Tuvo conversaciones controversiales con Ulrico Zwinglio de Zurich y con Calvino en 1529, con el objeto de unir los diversos movimientos de la Reforma suscitados simultáneamente en diversos países de Europa. En el año 1530, Lutero preparó los artículos de la Dieta de Augsburgo, pero no pudo asistir debido a su condena legal, aunque se mantuvo en el castillo cercano de Coburgo, donde los príncipes protestantes... iban a consultarlo. Escribió muchos libros y folletos. Murió en 1546 en Eisleben, donde había nacido. Así que Martín Lutero fue el principal artífice de la reforma cristiana evangélica en lo que tuvo un papel muy, mucho más destacado que otros reformadores. Gracias a la imprenta, sus escritos se leyeron en toda Alemania y ejercieron influencia sobre otros muchos también. Bien, después que Lutero diera el grito de liberación de las almas del yugo del oscurantismo, Ulrico Zwinglio y de Zurich, quien nació en 1484... y murió en 1531, fue uno de los más afectados por la reforma estimulado en parte por Lutero y en parte por lo que él mismo descubrió en la Biblia. Llevó la reforma a su cantón nativo y de allí el movimiento se extendió gradualmente a través de Suiza a Alemana, llegando finalmente... a los cantones franceses donde tuvo por jefe a Jean Calvino. Los estudios bíblicos de Zwinglio le llevaron a la conclusión que sólo lo que se autorizaba de un modo literal en las Escrituras debía conservarse en la doctrina y en las prácticas de la Iglesia. El luteranismo conservaba muchos elementos de la liturgia medieval, pero Zwinglio abogaba por una ceremonia simple y, en oposición a la iglesia católica y al luteranismo, consideraba la eucaristía una ceremonia tan solo simbólica, sin sentido. Las Reformas de Zwinglio, adoptadas de forma pacífica mediante votación por el Consejo de Zúrich pronto se extendieron a otras ciudades de Suiza. El teólogo y jurista francés Calvino, quien nació en 1509 y murió en 1564, fue otro de los impulsores de la reforma, pero esto en Francia. fue el principal reformador eh, de la generación posterior a Lutero y Zwinglio. Las reformas de Calvino no eran tan extremas como las de Zwinglio, pero iban acompañadas de un estricto régimen que unía en la práctica Estado e Iglesia en el mantenimiento de la moral y la doctrina correcta. Pues bien, Calvino escribió la primera exposición sistemática de la teología cristiana evangélica, puso en marcha un sistema de gobierno para la iglesia presbiteriana y fundó importantes instituciones educativas que formaron a hombres como John Knox Eh, introductor del calvinismo en Escocia, donde se convirtió en la iglesia presbiteriana. El calvinismo también se extendió a Francia, donde sus seguidores eran conocidos como los Hugonotes, y a los Países Bajos, donde reforzó la voluntad para conseguir la independencia de la España católica. Calvino adoptó estos puntos de vista de Lutero. Apoyó la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe y no de las obras. La importancia primordial de la Biblia rechazó la tradición romana, negó la autoridad de la iglesia de Roma y el Papa por derecho divino y rechazó la sucesión apostólica desde supuestamente el apóstol Pedro, todo un cuento. La cre creciente importancia de la Reforma en Francia llevó a la hoguera a un buen número de mártires creando un ambiente de persecución terrible. Por esta razón, Calvino, al igual que otros franceses eh, luteranos, abandonaron París. En cada lugar de Europa, la Reforma se asentaba gracias a la obra de algunos reformadores y reformados, tal vez uno de los más extraordinarios, lo fue el pastor de origen francés llamado William Farrell. Cuando el señor Farrell se enteró que Calvino se encontraba en Ginebra, lo visitó en la, digamos, eh, una, un lugar de hospedaje, convenciéndolo para que permaneciera en Ginebra y le ayudara a realizar la obra que reconocía superior a sus propias fuerzas. Después de ser perseguido y apedreado, desacred digamos, desacreditó y expulsó de Ginebra la eh, antigua fe católica fue así como el 21 de mayo de 1536 en la plaza pública de Ginebra mediante la institución de la democracia logró que los ciudadanos de ese lugar aceptaran vivir según el evangelio y la palabra de Dios decían. Calvino de 26 años ya era reconocido en toda Europa en Inglaterra La suerte del calvinismo fue más diversa. El desarrollo de la reforma inglesa fue, digamos, despareja comparado con el movimiento en otros países. La iglesia anglicana fue instaurada en Inglaterra en 1534, cuando Enrique VIII asumió la autoridad eclesiástica que antes desempeñaba el Papa. El objetivo del rey era conseguir la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, más que reformar la doctrina de la iglesia. Impuso estrictas leyes que defendían las principales características del catolicismo medieval. Sin embargo, bajo el reinado de Eduardo VI e eh, Isabel I, la iglesia anglicana llegó a convertirse en una institución verdaderamente evangélica, sin paliativos, como quedó definido en los 39 artículos. Los ritos anglicanos y la organización de la iglesia conservaron, a pesar de todo, muchas de las formas del catolicismo romano, apareciendo ante los ojos de muchos como una vía intermedia. Por esto, los anglicanos recibieron las críticas de algunos disidentes calvinistas, los puritanos. Los protestantes destacaron en muchos movimientos humanitarios y reformadores. En Inglaterra, los evangélicos dirigieron la agitación política que llevó al parlamento a abolir la esclavitud en los territorios sometidos al dominio británico. En Estados Unidos, los evangélicos también hicieron campaña en contra de la esclavitud, con lo que se provocaron cismas en algunas iglesias y en contra de la Interper, intemperancia, mejor dicho, y la prostitución. Otros movimientos respondieron a los problemas de la revolución industrial. El socialismo cristiano y el evangelio social siempre trataron de aplicar principios cristianos para implantar cambios sociales y fundamentales.